Ciudad de Buenos Aires. Polémica por el proyecto para instalar un nuevo metrobús en la ciudad. Los vecinos se organizaron para impedirlo. Rubén Sabuliard, de Asambleas del Pueblo, detalló las consecuencias del proyecto.